Pero ...sacar un buen resultado. Y hoy, en esa misma situación, con la necesidad de imperiosa de ganar, con la necesidad, por lo que marca la lógica, del formato, ni más ni menos que eso, después el resto es un juego, es deporte, acá al menos yo no suscribo, ni comulgo con eh, vamos a matar o morir, la batalla se tiene que ganar de cualquier forma... Esas cosas no, no deberían estar, desde mi punto de vista, dentro del ámbito del deporte. La Unión de Formosa tiene una situación que, por el formato de juego, de la definición de la llave de la Liga Nacional, necesita ganar. ¿Para qué? Para estirar un partido más, tener vida nuevamente dentro de la serie deportiva e ir a casa en donde también se hizo fuerte y ganó muy importantes partidos, pero contra San Lorenzo en el arranque de la serie no, no le fue bien. No le fue bien en el resultado, sí le fue bien en lo que planificó en el esquema de juego. Siempre estuvieron una bola, en uno amarrando muchos libres y en otros con chance de definirla y quedó para el lado de San Lorenzo. No sé cómo lo verá el Tucu Gamboa, a quien saludamos en Uno Contra Uno Radio. Edu, ¿cómo te vas? Soy Mati Traversa, buen día. Hola Mati, buen día, buen día. Acá recién llegamos del gimnasio. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, todo bien, por suerte. Fuimos a hacer un, un poco de pesa y eso para para moverme un poco. ¿Cómo anda ¿Se lo vio...? Al está mejor. por Arrastrar parte. la pierna, ¿eh? es una actitud sí, que también sí. imagino que a ustedes les debe generar cierto... Eh, bueno, retroalimentación energética, porque ver que un compañero arrastra la gamba y se quiere quedar adentro de la cancha, eh, imagino que debe ser algo muy importante también. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Como vos decís, eh, el, por ahí el, el partido pasado, no, la verdad que, que no estaba muy bien, le dolía un poco y se notó por ahí en la cancha, pero ahora por suerte seguramente mañana ya ya va a estar muchísimo mejor ya prácticamente eh, no sé si al 100% pero obviamente viene también fuera de básquet, no que en estas instancias por ahí cuando te paras un par de días se siente un poco por acostumbrarte viste que, que venía la vorágina de jugar partido seguido y, y por ahí se siente pero bueno esperemos que, que mañana esté de la mejor manera porque la verdad que, que, que en estos pleios lo sentimos muchísimo Ale. Lo, la verdad que lo sentimos mucho por ahí Eh, yo jugando de base por ahí no lo mismo, obviamente durante la temporada eh, si bien jugué bastante, pero nosotros estábamos acostumbrados obviamente a Alejandro, ¿no? Uh -huh. Así que por ahí la verdad que, que lo sentimos mucho. Recordaba eh, a, algunos momentos de conducción en aquel ex exitoso estudiante de Concordia que nos tocó transmitir por la tele en algún eh, eh, en algún partido de haberte visto jugar también como, como conductor y realmente pudieron entre todos, vos en ese puesto puntual, Eh, ...de alguna forma maquillar la ausencia de Ale... ...fundamentalmente en los dos primeros partidos. Sí, sí, sí, sí. Como vos, viste, eh, intentamos siempre nos, nos amoldamos... ...también cuando pasó lo de Shao Green... ...tuvimos que, que acomodarnos a, a la situación esa... ...por ahí en ese en ese entonces tuvimos 10 días de parate... ...así que por ahí fue diferente ahora... ...que fue fue todo reciente... Pero bueno lo intentamos ma maquillar de la mejor manera con bueno con el cuerpo técnico haciendo la las cosas tácticas pero bueno como te digo por ahí hicimos dos buenos partidos allá defensivamente pero creo que básicamente la ofensivamente no no nos podemos encontrar en la vuelta no uh -huh. y ustedes fueron un equipo que a partir de lo marcábamos con el gallego muchas veces aquí en Uno Contra Uno Radio. A partir de aquella gira por Paraná y Sunchales, donde hicieron el cambio de, de extranjeros, y fundamentalmente... Eh, a ver, se comieron una linda paliza contra Libertad en el epa. lugar de los Tigres. Epa. Sí, no, por 50, bueno, perdón, con, con respeto, por llegaron a perder por 40 en un momento. Por epa, 40, epa, epa. Sí, sí. ¿O no? Sí, sí, por 40 puntos. Epa. Ese fue el clic. Bueno, a partir epa. de ahí fue un equipo que se lo nató con una confianza altísima. Y la confianza también impacta en se te agrande el aro, se te achica, en momentos determinantes podés resolver y no, podés maquillar la falta de experiencia en finales que tal vez San Lorenzo la puede llegar a tener más cubierta, con Lamas, con Germán, con Martina, eh, con el propio Nicolás Aguirre. La confianza del equipo a partir de estos tres resultados negativos, ¿sigue siendo la misma aquella que demostraban en el arranque de la serie que se podía soñar con el campeonato? Sí, obviamente nosotros si llegamos acá es por algo, obviamente sí. como vos decís, en esa en esa situación que estábamos esa vez que empezamos a levantar, obviamente empezar a ver todo mejor, de, de la mejor manera, lo ves al aro más grande, confías mucho más en tu compañero, pero creo que, que esta serie, como vos decís, como te digo, creo que el, eh, los dos primeros partidos estuvimos muy bien defensivamente, porque más de eso, creo que no me acuerdo muy bien, pero no hicieron muchos puntos, creo que 60 y algo de promedio de allá, pero más que nada creo que, que estamos sintiendo el, el, la ofensiva, me parece que estamos tomando eh, por ahí tiros que antes nos metíamos y, y no está entrando, yo creo que también puede ser, como decir decís, hay eh, en lo personal, eh, es la primera vez que jugo una final de liga y por ahí también eso cuesta, eh, capaz que en un inconsciente obviamente uno entra y se olvida de todo, pero después a la hora de ejecutar por ahí hay momento que, que, que ponerle lo personal, hay uno que... que toma decisiones que por ahí no son las correctas pero pero creo que, que más que nada lo importante acá es que nosotros estamos, estamos con vida todavía eh, a pesar de que estamos un 3-0 abajo sabemos que tenemos que corregir pequeñas cosas y creo que nos podemos llevar el partido mañana obviamente va a estar muy difícil porque me parece que también esto en los tres partidos que jugamos en cada error que cometíamos ellos no nos hacían pagar y eso por ahí viste te, te mata psicológicamente porque uno ataca, ataca, hace una ofensiva tira un tiro solo lo erra y ellos para que agarran contra otro te atacan y te meten un triple y eso eso se siente eh, no, no venimos teniendo buenos porcentajes que por ahí en otros momentos no da respiro eso porque generalmente por ahí nos da los respiros eh, los triples y ahora no está entrando uh -huh. pero bueno, creo que tenemos que seguir enfocándonos eh, básicamente en la defensa eh, está claro que el último partido no estuvimos eh, en defensa, como estuvimos por ahí los otros dos partidos. Pero me, me parece que son pequeñas cosas que hay que ajustar e intentar llevarnos la serie, como como dijiste recién, llevarla a Formosa, ¿no? Negro, ¿y qué cosas este, dejaron de hacer si es que dejaron de hacer algo de lo que venían haciendo a lo largo del campeonato, ¿no? Porque independientemente de las ausencias, que ya lo marcamos... Este, que, que ya lo venimos diciendo en cada uno de los partidos y que no es una excusa, sino que es algo importante porque la baja de, de Green, la baja de, de Constat por lesión también es importante, pero ¿ustedes dejaron de hacer algo o el hecho de tener menos personal hizo que no pudieran realizar eh, algunas cosas que, que, que les habían dado mucho rédito? No, me parece que por momento hacemos las cosas, lo que pasa es que también me parece que, que por momento estamos por ahí muy nerviosos, eh, no... Lo que sí nos dejamos de pasar un poco más la pelota Ahí está Como lo veníamos haciendo Y por ahí estamos forzando todo el tiempo con Torín Y es entendible que Torín llega al último cuarto Por ahí muy cansado Porque ellos tienen Prácticamente le van cambiando la defensa De tres pivots, cuatro Y nosotros tenemos Torín Y por ahí Pablo al recambio Y hay una baja en el rendimiento de Francis En los últimos cuartos, evidente Sí, seguramente Porque por ahí no estamos apoyando mucho en él Seguro. Y, y no estamos teniendo el el sistema ofensivo que tenía que era eh, defender y correr y hacer eh, circular el balón para poder agarrar la contrapianada las penetraciones de alexis eh, para poder tomar los tiros de win abierto también los tiros de faca pero me parece que, que más que nada eso creo que tenemos que, eh, que que ajustar eso el volumen de juego que teníamos antes por ahí en la continuidad porque ellos ellos primero segundo defienden muy bien por ahí al ya al cuarto quinto pase, cuando lo hacemos mover la defensa de un lado al otro, por ahí se, se, se hace más fácil por ahí penetrar y buscar los huecos, porque también ellos tienen jugadores muy grandes, ¿no? Y hay que moverlos, porque si no, desde el principio, y, y creo que más que nada fallábamos en eso, por ahí hacíamos ofensiva de, de pocos pases, o, o, o dándosela a Torín, y nosotros por ahí, por momentos, quedando muy estático que antes no lo hacíamos. Hay que hacer la defensa que se hicieron en los dos primeros partidos, eso está claro. O sí, sea, sí, a partir seguro. de allí es donde ustedes se pueden empezar a sentir más cómodos y a soltarse de las presiones, el propio entrenador manifiesta. Nosotros no tenemos que jugar, eh, bueno, lo decía Narvarte, declaraciones por partido, no tenemos que jugar presionados, eh, tenemos que disfrutar del lugar en el que estamos. Seguro, seguro, al contrario, tenemos... Eso siempre nos dice Guille, estamos en una final que, que por ahí no se da todos los días, tenemos que disfrutar más, pero uno también, la realidad es como jugador también quiere ganar y por ahí hay momento que se enoja porque uno quiere ganar siempre, o sea, es así. Pero más que nada él nos dice disfrutar y no ponernos esa mochila de por ahí estar nervioso que hay que ganar sí o sí, que como sea. Pero como te digo, son... No, no es que hay que corregir muchísimas cosas, me parece. Son Tal vez la ejecución, de... pero... Exactamente. Ahí es donde sí. ya el, el, el... Bueno, se puede trabajar naturalmente, pero el conocimiento y la, la parte táctica ya... Me parece que muchas más variantes de las que se vieron hasta ahora. Sí, no no se va a dar, seguramente, como decir, es prácticamente la ejecución. Nosotros ya tenemos todo, ya nos conocemos, hace ya tenemos 60 partidos encima, sabemos todo, Bien. creo que que más que nada es el enfoque de cada uno y la concentración en lo que, en lo que tenemos que hacer. Porque en esta instancia, como te digo, que te estaba diciendo recién, que te te, te pagás al mínimo error o algo táctico que que que no haces, eh, lo terminás pagando y terminás perdiendo el partido, por eso te digo que más que nada los táctico ya el cuerpo técnico hizo todo hizo todo ahora ya depende prácticamente de nosotros de, de intentar agarrar y, y ejecutar de la mejor manera y estar obviamente enfocado desde el minuto cero hasta que termine el partido uh -huh. es la única manera de, de, de poder ganar un equipo como ves con con por ahí que tiene jugadores con mucha experiencia que a la hora de, de cerrar un partido o de meter una bola lo pueden hacer pero nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros y intentar hacer las cosas eh, las cosas bien, más que nada, eh, obviamente, en, en los dos costados, pero creo que estamos fallando mucho en la, básicamente en la parte de adelante, en lo ofensivo, más que nada. Estamos por ahí muy trabados, como te decía, y no tenemos circulación, y encima que no nos está entrando la, la bola de afuera, por ahí eso también te, te influye mucho en lo psicológico. Pero bueno, tenemos que estar preparados para, para eso, esto es una final, Y nada, todavía no estamos muertos, vamos a seguir dando pelea. Seguro, seguro, eso es verdad. ¿Y cómo cómo pudieron recuperar la parte física? Y ahora, bueno, hoy, ayer tuvimos libre no, no nos fuimos a mover para descansar un poco y, y, y Ale ya por suerte está mejor. Hablamos con Ale y nos dijo que, que se sentía bien, que se sentía mejor, pero obviamente eh, también hace muchos días que está fuera de básquetes. Eh, ale hace creo que claro. prácticamente una semana un poco más que, que no no hace básquet y por ahí eso como decía recién en esta instancia se siente pero bueno esperemos que, que mañana pueda estar al 100% porque como te, te lo vuelvo a arrepentir la verdad que, que, que sentimos mucho la ausencia de él y se hizo muy corto muy corto el equipo y por ahí la rotación ya es menos y y al tener ya varios partidos encima, inconscientemente, también las piernas ya, seguro, ya se sienten en estas seguro, instancias. Seguro, seguro. Eduardo Bamboa, eh, gracias por el contacto, por tu tiempo, gracias por la onda habitual, este bueno, lo mejor para mañana, eh, eh, ojalá que puedan, los San Lorenzo sin que la boca se está a un lado, pero ojalá puedan este, alargar un poquito la serie, así así tiene otro color, no así tiene otro sabor. Sí, sí, ojalá, ojalá Fabi, estamos preparados para eso, estamos mentalizados, sabemos que... Eh, nos pusimos nuestra cabeza que tenemos que llevar la serie a poco, tenemos que ganar, eh, ganar mañana para poder alargar la serie y llevarla ya a Formosa y después ver. Pero bueno, por lo pronto, primero tenemos que empezar en el partido de mañana, ojalá que sea un lindo espectáculo como fue el de la otra vez, eh, y bueno, esperemos que, que mañana podamos llevar el partido, eh, ganar y llevar el partido a Formosa, que, que es lo que queremos todo el equipo, ¿no? Abrazo enorme. Abrazo Fabi, saludos Mati. Chau, nene. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Bueno, no la tiene fácil para nada este la serie está 3 a 0 eh, el último partido con mucha autoridad ganado...